Estamos mandando nosotros una nota al gobierno departamental solicitando transferencia definitiva. Eh, hasta el año 2010, el, el municipio administraba a través de un convenio de comodato, pero a partir de lo que hemos asumido, ya la gobernación ha querido asumir la administración directamente, pero vemos que está a 50 kilómetros la administración central, aquí poco nada llega, no entonces yo creo que viendo esa debilidad, es bueno que el pueblo de Montero, las diferentes instituciones ayuden ¿no? a que a que la gobernación nos transfiera el estadio Gilberto Pará y el Coliseo porque el Coliseo también está bastante deteriorado si bien tenemos nosotros no necesitamos transferir campos deportivos pero la mala El mal aspecto que le presenta en una ciudad no, no le critican a la gobernación, sino al alcalde de la ciudad, al alcalde del lugar. Entonces por esa preocupación nos estamos solicitando a que nos puedan transferir. Hemos estado entre cartas y cartas para para un nuevo convenio pero hemos visto que con un convenio solamente vamos a poder administrarlo no vamos a poder invertir porque son terrenos eh, de otro nivel de gobierno pero si nos transfieren yo creo que podemos oh, eh, somos capaces de poder sostenerlo eh, hacer una inversión una fuerte inversión de mantenerlo porque no se necesita solamente un sereno se necesita personal para mantenimiento de grama Del, del campo deportivo, para mantenimiento de los escenarios deportivos, para el mantenimiento y limpieza de los baños, de los camerines. Necesariamente unos 4 o 5 personas tendríamos que poner para cuidar, para tenerlo en óptimas condiciones. La parte de energía eléctrica, la parte de instalación de agua. bueno Se necesita, se necesita. Yo entiendo, desde allá no van a poder poner dos, tres, cuatro técnicos, no van a poder, en cambio nosotros estamos acá con nuestros técnicos. Podemos, si no tenemos un contrato específico para eso, podemos llevarlo acá nuestros técnicos eh, para que hagan el servicio correspondiente.